Rosario tendrá una nueva base de datos sobre 400 desaparecidos en la última dictadura. En un trabajo en conjunto entre la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, el Área de Derechos Humanos de la UNR y el Museo de la Memoria, pondrán a disposición una base de datos sobre las personas desaparecidas y asesinadas de forma clandestina en ...en el departamento Rosario entre los años 1976 y 1986. El nombre será base para la memoria y documentará 400 casos en todo el departamento Rosario con municipios y comunas. No solo se tuvo en cuenta a los oriundos de la zona, sino a los que fueron asesinados o fueron detenidos en la ciudad. La base tendrá varios filtros donde se podrá cruzar datos para investigar sobre las personas desaparecidas. En declaraciones a Aire Libre, la responsable del Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, Paula Contino, comentó cómo fue la tarea en estos 10 años que duró la investigación. Una tarea muy artesanal porque estamos hablando de la reconstrucción de vidas que fueron desgarradas e interrumpidas deliberadamente por el genocidio. Por lo tanto, las personas faltan, conspira también el paso del tiempo, porque el valor del testimonio es fundamental para reconstruir historias, y también es muy arduo porque hay un pacto de silencio que mantienen los perpetradores que están detenidos o los que ya no están vivos, o los que aún siguen libres, su pacto de silencio de no contar qué pasó efectivamente con el destino de esos cuerpos, de esas personas. Además, Continuo dijo que es un dato fundamental a la memoria histórica y colectiva que permite seguir investigando en el marco del pacto de silencio que hasta el día de hoy mantienen los represores y genocidas. Y es un dato fundamental a la memoria histórica, a la memoria colectiva, a la memoria contemporánea, donde eso permite... Que otros sigan investigando, que otros sigan conociendo, porque como decía al principio en el marco de un pacto de silencio que mantienen los genocidas y los perpetradores, este trabajo absolutamente artesanal viene a poner datos, métodos y rigor para dar cuenta de lo que nos pasó como argentinos, de lo que nos pasó como historia y particularmente las víctimas directas del genocidio. Reportó para el informativo Farco Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.